Lo molestamos a Leonardo Chumi para hablar con nosotros. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás acá desde Radio Encuentro? Te saludan Josué y Walter. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Saludos a todos ahí en el estudio y a la audiencia. Bueno, un día especial, hoy tempranito recordábamos de la ley Justina. La ley Justina vino a cambiar un poco todo eh, eh, la, el sentido y dimensionar. O, o, ¿Cómo mirás vos todo esto? Quizás uno lo mira así desde lo periodístico y dice: No, mirá, Walter, en realidad esto empezó desde mucho antes. Pero, ¿qué nos puedes contar, Uchumi? Sobre no, el sin duda que tuvo un impacto ya hacia mediados, fines del último trimestre del 2018. La ley Justina facilitó muchísimas cosas. Uno de los grandes cambios es、eh, dice que todos somos donantes los mayores de 18 años, salvo que hayamos expresado la negativa. Es decir, que eso aumentó、eh, la curva de donantes y fue así que en el año 2019 tuvimos un r é c o r d histórico、eh, de 37 operativos de donación en todo lo que fue ese año, donde realmente bueno, tuvimos un año de cumplimiento efectivo de, de la ley justina, en el 2018 fue parcial. Y bueno, esta curva ascendente se vio afectada sin duda por la pandemia en el año 2020, donde, bueno, echó en un 40% de tienda a nivel global en todas las provincias la actividad de donación y trasplante.、Eh, y sin embargo, bueno, e el 2021, aún transcurriendo la pandemia,、eh, se superaron ciertas metas que nos habíamos planteado a finales del 2020. Y se logró un récord histórico provincial en materia de donación de órganos con 11 donantes y 64 órganos que fueron i m p l a n t a d o s Y fue por primera vez también en el año 2020,、eh, 2021 perdón, que se logró superar la media nacional para poder compararnos d i g al m o resto del, del país.、Eh, y también se pudieron realizar los operativos de donación multiorgánicos en los cuatro principales hospitales, que son Bariloche. Y e s es donde estamos hoy, donde vamos a participar en actividades que ha organizado el hospital,、eh, también la Universidad de c o m a h u e n Se hicieron en Cipoletti, l Roca y Vietma.、Eh, y bueno, de esta manera, c o r r a m o s un año histórico d el 2021, a pesar, como les decía, aún, de estar、eh, transcurriendo una pandemia. Y también,、eh, 43 r i o n e r l i n o s recibieron un trasplante, de los cuales ocho fueron los primeros trasplantes. De Córnea, de, de la historia de la provincia de Río Negro, que cuenta desde el año pasado con un centro de trasplante、eh, en el hospital Doctor Pedro m o n i a ¿Y en este año cómo, cómo está、eh, con respecto a números y a situación, Uchumi, r a situación en la provincia?、Y、a esta altura del año ya equiparamos la cantidad de operativos de donación de lo que va de l 2021, es decir, tenemos 18 en total. Eh, con 16 operativos de donación de tejido corneal, 2 de órganos. Así que bueno, estamos. supamos superar seguramente digamos, lo, lo que va a ser.、Eh, lo que fue el año 2021. Así que bueno, estamos trabajando con todos los equipos en las distintas localidades de la provincia. En una de tus charlas con nosotros, recuerdo que marcabas que este crecimiento marcó también una necesaria reorganización provincial, este, para que、eh, estas ciudades, que siempre decimos ciudades cabeceras,、eh, tengan también la posibilidad de tener este, una conexión más concreta. ¿Es así, digamos? ¿Se, fue, se va generando un, a partir de la cantidad del aumento、eh, uno empieza a ver qué cosas tiene que mejorar? Sí, sí, sí por supuesto. Esto es así.、Eh, cada uno de los equipos tiene que tener casi la autonomía porque. La verdad que la logística no nos permiten tener un único equipo centralizado, como es en otras provincias, donde todo se concentra en la ciudad capital. Entonces, cada uno de los equipos tiene que crecer inexorablemente、eh, en forma autónoma, y es ahí donde bueno, nosotros tenemos que dar las herramientas, tanto de capacitación como de equipamiento. Claro, sin duda. Y a partir de ahí, el crecimiento profesional, ¿cómo ha sido? Porque uno no, uno no dimensiona a veces, quizás, este, este, siempre hablamos de, con vos y tu caso, pero ¿se ha ido、eh, incrementando, sumando quienes pueden aportar también su experiencia? Y sin duda, porque la responsabilidad del sistema de salud, si bien es salvar las vidas de, la, de los pacientes que llegaban graves a l hospitales, cuando. La lesión es tan grave y la ciencia ni los conocimientos permiten salvar esa vida. Tenemos una segunda responsabilidad: e s a responsabilidad del sistema de salud, que es trabajar, seguir trabajando por aquellos que están en lista de espera、eh, para un trasplante, para ya sea mejorar su calidad de vida o s a l v a r、uh -huh. y esa lista de espera en nuestra provincia se confecciona por provincia también, la lista de espera, o、no, es a nivel nacional primero? Se hace una lista única、uh -huh. y la distribución. Eh, en particular, lo que es riñón y lo que es córnea tienen,、eh, salvo algunas cosas actuales, agencias, tienen prioridad los pacientes de la provincia.、Ajá. Esto tiene que ver directamente con que,、eh, a nivel de riñón y córnea,、eh, a no ser imprescindibles para la vida, sí, obviamente cambia a la calidad mejor de v、eh, el. En r a s p l a n t e digamos, no hay casi categorías de e s e a n z a e urgencias o casos puntuales. No pasa lo mismo en hígado, riñón, corazones, p e r ó n hígado, corazón, pulmones, donde, bueno, ahí sí la gravedad del paciente va a marcar、eh, quién se va a trasplantar primero, o ¿no、cierto?、Mm. Son, eh, hoy hablábamos temprano también que son los famosos siete órganos, siete formas de, de multiplicar vida, ¿no? Sí, si tenemos en cuenta la cantidad de órganos y también tejidos,、eh, un donante y a pueden llegar a salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 11 personas. ¡Apa! Ah, mirá, n o habíamos quedado hoy、sí. con 7. Son 11, entonces. Sí. sí, porque tenemos dos pulmones que pueden trasplantarse p a r a d o o en bloque. El corazón, el,、eh, dos riñones, el páncreas, intestino, el hígado, eventualmente se puede p a r t i c i o n a r en dos. Tenemos córneas, dos córneas.、Eh, bueno, y después piel y huesos. Claro, claro, sin duda. Bueno, actividad,、eh, usted decía está en Bariloche, actividad en toda la provincia hay. Sí, tenemos actividades en Bariloche, en Ochen, en Cicoleti, t en Roca y en Vietma en la legislatura. Bueno, sí, acá estaremos acompañando. Uchumi, bueno, bueno. Este, no quiero terminar la charla sin. Este, nos quedamos el otro día sorprendidos、sí. eh, a partir de su renuncia, de situación de salud, todo. No sé si. Yo sé que,、no、es, que es el día para hablar de otra cosa, pero este, no hay vuelta atrás. Ese, ya la renuncia ha sido presentada en su cargo acá en el Hospital Sati.、Eh, sí, en verdad lo que pedí fue un pase、ah. desde el hospital al ministerio. O sea que yo mantengo un cargo、eh, con actividades de gestión、eh, en el CUP de Río Negro. Uh -huh. De Que sigo en salud pública. Está bien, bueno. Retirarse del hospital tiene que ver con todos los avatares y los momentos que se están viviendo a partir de todo lo que vamos contando y todo lo que va ocurriendo en los últimos meses, todo bueno, el año. No fue una decisión personal Ah, mirá porque, bueno, ya llevaba 17 años de, de actividad hospitalaria、eh, y, bueno, la gestión del Cucay、eh, consumía eh, mucho trabajo y, bueno, la verdad que fue una decisión difícil. Eh, bueno, junto también con el PASS apartado, para p o d e desarrollar también、eh, profesionalmente en, otra, en el área privada. está. Ni hablar. Bueno, quería aprovechar para charlar porque, bueno,、eh, la semana pasada seguramente usted también lo habrá sentido así. Fueron muchos los que se hicieron eco a partir de su presencia y su figura este, de,、bueno. de esta renuncia. Bueno, Leonardo, gracias bueno. por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes.、Eh. Que tengan un buen día. Abrazo grande, Leonardo Uchumi hablando、Hasta、con、luego. nosotros. Eh, coordinador de Cucay Río Negro en este Día Nacional de la Donación de Órganos.